Después de la introducción de nuestro director Juan Cabezas, para comentar otra información de Alama.com. Efectivamente. Nos vamos ahora a la sección Cacín on my mind. Sí, un artículo muy interesante de Miguel Ángel Pérez Abad sobre la emigración en Cacine eh, en las décadas centrales del siglo 20 Un tema que marcó a tantos pueblos, la verdad, y lo aborda, creo, desde una perspectiva muy humana, ¿no? Eso es. No solo da datos, sino que se centra mucho en la vivencia de Antonio García, uno de los protagonistas de esa emigración. Vale, pues, vamos a ello. El artículo empieza situando un poco el contexto general de España en esos años, ¿verdad? Los 50-60. Sí, sí, lo explica muy bien. Eran años, claro, de una emigración masiva. Por un lado, la gente que se iba a Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, buscando lo que aquí no había, supongo. Exacto, oportunidades. Piensa que España estaba saliendo de la posguerra, bastante aislada. Y bueno, la gente necesitaba trabajar, era pura necesidad. Y no solo al extranjero, que eso también lo comenta, la migración dentro de España. También, claro. Menciona datos. Andalucía, Castilla, Galicia, Extremadura. Cientos de miles de personas moviéndose hacia Cataluña, Madrid, el País Vasco, donde empezaba a haber industria. El artículo apunta algo sobre la política del régimen de Franco respecto a esto, ¿no? Como que preferían que saliera gente del campo. Sí, lo menciona. Dice que, aunque hacía falta mano de obra para la industria, pues, digamos que se veía bien que la emigración viniera de zonas rurales, gente joven, con poca formación. O sea, como una especie de trasvase poblacional un poco dirigido. Algo así sugiere. Sí, que la España rural fue un poco la elegida para nutrir esa emigración, tanto la exterior como la interior. No analiza las razones políticas a fondo, pero da esa pincelada. Entiendo. Y que así, claro, encaja ahí perfectamente. Totalmente. El éxodo fue masivo, sobre todo en los 60 y 70. Familias enteras. El autor da ejemplos concretos, con apodos y todo. Sí, esa parte es muy gráfica. Los que iban a Europa. Alemania, Francia, los milesios, los Martínez, que eran Pérez, aclara. Los molineros. Y dentro de España, pues al País Vasco, a Vitoria o a Cataluña, los Zam branos, los morenos. Y menciona destinos curiosos como Onil en Alicante, por las fábricas de muñeca. Famosa. Exacto. Allí fueron los Guisaos, los Ciruela, o Mallorca con el turismo para los Espadas, los Gómez. Fíjate la dispersión, ¿eh? El impacto en el pueblo tuvo que ser brutal. Creo que hay una gráfica. Sí, y es muy clara. Cacim pasó de casi 2000 habitantes en 1950 a la mitad, a unos 1000 20 años después. El autor lo llama éxodo bíblico, desbandada. Éxodo bíblico, es fuerte. ¿Es por los datos o más bien por el sentimiento? Yo creo que un poco las dos cosas. Perder la mitad de la población es un drama objetivo, pero la palabra bíblico añade esa carga emocional, ¿no? De algo traumático, casi una ruptura para el pueblo. Claro, tiene sentido. Y ahí es donde entra la historia de Antonio García, para ponerle cara a esas cifras. Exacto. Antonio compartió sus recuerdos con Miguel Ángel Pérez Abad. ¿Y su relato? Bueno, es un testimonio de la dureza de la época. Una niñez que él mismo dice que fue muy triste. Tuvo que dejar la escuela con nueve años, ¿no? ¿Eso? me impactó. Sí, para ir al campo con su padre a guardar cabras, ovejas, lo normal para muchas familias humildes entonces. Incluso habla de acoso escolar, de bullying, dice él. Pero guarda buen recuerdo del maestro, Don Manuel, a pesar de todo. Sí, es curioso, a pesar de los castigos de la época, los reglasos y eso, lo recuerda con cariño. El artículo no profundiza mucho ahí, pero refleja esa aceptación de ciertas cosas como normales entonces. Y la pobreza que describe es cruda, lo del cocido con una peseta de manteca Son detalles muy gráficos. La escasez del día a día, la solidaridad de vecinos como Filomena Lamárquez dando sustancia para el puchero, o lo difícil que era conseguir un poco de aceite. Pero no todo es tristeza en su relato, ¿verdad? También hay ilusión. Sí, claro. Recuerda la emoción de ahorrar para comprar una peseta de turrón en la feria, o ir al teatro, recoger hinojos, cardillos, espárragos, cosas del campo para comer. Y el papel de las madres, como la suya. Fundamental. Cuenta cómo hacía sopas buenísimas con unas cabezas de pescado que le regalaba el pescadero es ingenio para sacar adelante a la familia con casi nada. Hay anécdotas más simpáticas, ¿no? Como la del hombre de la feria. Sí, la del aparato para ver vistas de Madrid que le dejaba mirar gratis. O cómo conseguía subir a las boleaderas, a los columpios cambiando melocotones del campo. Picaresca infantil. Y el comentario final de los pantalones remendados. Eso es genial. Dice que, viendo la moda de ahora, piensa madre mía, qué moderno fui yo. Es una forma de mirar atrás a la pobreza con humor, con resignación, pero sin olvidarla. El artículo menciona a sus hermanos también. Brevemente. Sí, dice que alguno tuvo algo más de suerte al principio. Su hermano Manolo consiguió una beca para estudiar en Granada con ayuda del alcalde. Y contrasta con Antonio, que acabó formándose en Bruselas, como técnico de laboratorio de fotografía. Exacto. Es sorprendente. Emigró y allí no solo trabajó, sino que estudió, aprendió un oficio cualificado e incluso fue modelo para un fotógrafo belga famoso. Anda que no. ¡Qué historia! Y el fragmento del relato que incluye el artículo acaba justo en el momento de irse. Justo ahí. Dice, bueno, comienzo mi vida de emigrante. ¡Qué pena! Con 18 años salgo de Cacín. Es un final de fragmento muy potente. La pena, pero también el inicio de todo lo demás. Entonces, ¿qué nos llevamos de este artículo? ¿Cuál sería la idea principal? Pues yo creo que va más allá de constatar la dureza, ¿sabes? Lo que muestra muy bien es cómo las grandes fuerzas económicas y sociales chocan con las vidas individuales y cómo esa necesidad obligó a toda una generación a ser increíblemente resiliente y adaptarse. ¿Y la paradoja de que esa misma inmigración que vació el pueblo? Eso es. Fue la vía para que muchos, como han Antonio encontraran oportunidades de formarse, de progresar, que aquí no tenían. Construyeron su futuro fuera. Una historia muy de Cacín, pero que podría ser la de miles de españoles. Esa mezcla de necesidad, tristeza, pero también de búsqueda de dignidad. Sin duda, es la fuerza del artículo de Miguel Ángel Pérez Abad. Usar lo concreto, lo personal, para iluminar un fenómeno histórico enorme y hacerlo humano. Para quien quiera leer el relato completo de Antonio y el artículo entero, pues está en alama.com, en la sección Cacín on my mind. Merece la pena, sí. Es un testimonio muy valioso. Muy bien, pues hemos repasado este interesante artículo sobre la emigración en Cacín. Sí, nos deja pensando en esas historias de desarraigo y búsqueda de oportunidades, y cómo resuenan todavía hoy, ¿verdad?, con las migraciones actuales. Ahí queda esa reflexión. Nosotros nos despedimos por ahora. Seguiremos preparando más contenidos aquí en Radio Álamas en Internet, siempre con Juan Cabezas en la dirección y el control técnico, que ya nos pone la sintonía de salida. Hasta la próxima.